Zona, zona, se mueve contigo. Zona 69 La música se mueve. Seguimos en este segundo bloque, en esta segunda parte de zona 6-9. Bienvenidos, bienvenidas. Raúl Fernández. Raúl Fernández, Tengo por aquí un comentario de Jorge Alvarez que dice Raúl, mira a ver si me puedes poner la canción de Juan Magán que se llama Too Fly. Bueno, pues en un minutito la plancha aquí en zona 69. Antes, contarte que te esperamos en nuestra página oficial, en 20, 20 páginas, página oficial de zona 69 y también en nuestra página en Facebook, que se está eh, animando mucho la cosa ahí en Facebook. Enseguida hacemos nuestra parada ahí. Antes, escuchamos temas como este. Esto like es lo más nuevo de Eduardo Mañá, junto a y cachiculina, se llama Dexter Rain. Pero todavía te esperante más como este. Like Los Juan like more... Lo Enrique Iglesias revelando Borchaki. Está bien, escucharemos temas como este con un bajo muy potente para animarte. Esta donde estés y escuches cuando escuches. Ahora, ahora, el tema más fuerte Powerplay. Power play. Y lo prometido es I don't wanna make you cry, cry, cry, cry. I just wanna teach you fly, fly, fly, fly. This tonight forget the blah blah blah blah. Let's sing together, la, la la la la. noche no foto de nada contigo. Yo quiero verte en la mañana. Para sentirte enamorada, bebido con mi tenda refinada ah, ah, ah. Estar contigo a solas a todas horas Posar como modelo en moda Hasta la boda Quiero tenerte ilusionada Conmigo y yo contigo I don't wanna make it crack, crap, cry I just wanna teach it blah blah blah blah Blah, blah, blah. Blah, blah, blah, blah. i don't want make you cry cry cry cry i just want to you la la la la la i never them bla bla bla let's and together la i want to be around hanging in town Chicken is on the ground out of control sitting the goose and the colors with the fur and paws I don't know who got my home to play with you chickens in my home a mystical out of the blue let's find a way out of Spain all the morning want to be around and hanging dancing and chicken is chicken is strong out of control sitting the goose and the colors with the fur and I don't know who got my home is it with you chickens in my home a mystical wood out of the blue spend all the morning morning morning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 I don't want make you cry, cry, cry, cry I just wanna to you, fly, fly, fly, fly Miss tonight, forget the blah, blah, blah, blah Listen together, love like Si nos escuchas ahora desde la página streaming A la derecha encuentras que tienes el Facebook y el Twenty Métete en Facebook y únete a nuestro grupo de Zona69 en Facebook Enseguida me paso por ahí para leer comentarios La zona a un solo clic Descarga los programas en tu MP3 o iPod y llévate la música donde vayas 69 Llévate la música donde vayas que suenan aquí los puedes encontrar en nuestro tracklist en www.lamusicasemueve.net www.lamusicasemueve.net Estas dos últimas que han sonado por aquí nos las pedían a través de Twenty Y si a ti se tenga en bricha alguna canción nos la puedes pedir sin problema Que lo no sepas, estás en la página de streaming Zona69.lamusicasembobe.net Puedes eh, Un poquito más abajo en el centro Descargar el programa en dos pelotitas ¿Vale? Dos pelotitas del mundo Que pone descarga 1 y descarga 2 Ahí te descargas nuestro programa en tu MP3 ¿Ok? Muy fácil Y también si quieres comentarnos o pedirnos tus canciones favoritas En la página de streaming eh, tienes el Facebook y el Twenty a la derecha ¿Vale? Para que eh, te metas en esas páginas oficiales en Twenty y en Facebook Y nos comentes lo que quieras Me voy a meter yo ahora mismo por aquí por eh, la página de Facebook Mira, eh, por ejemplo tengo eh, comentarios de Alana que dice Toma domingo y sigo en casita de fiesta con vosotros Que bueno, gracias de verdad me encanta Y eh, Gorka nos decía también en Facebook Y nos lo dijo también en Twenty Que le pongamos eh, uno de esos temas eh, Que le encantan los domingos Escuchar el programa y que le dedicamos Un tema a Santa Marta de Tormes Vale, ya está dedicado por ahí atrás me parece Así que ya está, ya está Vale, eh, más comentarios de Jorge Álvarez, dice, pedazo del programa, me he bajado todas las sesiones y las escucho de camino eh, a la uni todas las mañanas, me encanta la música que ponéis, espero que sigáis muchos, muchos años, un saludo y feliz año, León está con vosotros, gracias, gracias. Muy rápido a la página A mi perfil de Twenty, mira, por ejemplo me voy a, mi, a mi perfil de Twenty y tengo un comentario De Carmen que dice que le encanta la música Y se ríe mucho, eh, la chica Eh, más comentarios que tenemos Va, Vamos a irnos a la página, venga A la página de Twenty, a ver Actualizamos, a ver qué hay por aquí Sí, muy rápido, vale, dice eh, Roberto Quintana, muy bien loco Muy buena música, que fiesteros estáis hechos Saludos a todos y seguir así Pues fíjate si estamos listeros que vamos a poner a una una, porque me siento así animado y quiero animarte a ti también a que bailes con el tema que llega ahora. Compártelo con tus amigos. Zona 6 Lube. Llega este tema de Jazzbeat, Sin Sin Sin, Yolanda Be cool, y Dick Up en el remix de este temazo que ya conoces de sobra. Y mira, como te digo siempre, estos dos te los voy a mezclar muy bien mezcladitos. I I'm like Aquí lo tienes, es el remix de Chucky De este tema de Enrique Iglesias junto a Pitbull Enrique Iglesias que ha resurgido eh. Y aunque muchos Ecénticos eh, decían que, que No iba a salir bien parado de esto Mira, el tío está triunfando Y muy fuerte eh, en listas de ventas El de listas de ventas te voy a hablar Ahora mismo porque Rihanna iguala El récord de Elvis Sí, La cantante ha logrado colocar 5 singles En el número 1 en listas De británicas Rihanna se encuentra posiblemente en el momento más alto de su carrera, su nuevo álbum Loud Ha eh, alcanzado el número 1 en, en listas británicas con su nuevo single What's My Name También en el número 1 ha logrado igualar el récord del artista más popular de todos los tiempos Elvis Presley, colocar 5 singles seguidos en el número 1 de listas británicas Bueno, enhorabuena para Rihanna por ese éxito y la verdad es que tenemos muchos singles para pinchar de ella Pero ahí mira, coincidentemente no va a caer ningún signo de riano, vaya por Dios, vaya Bueno, a no ser que tú quieras, si tú quieres escuchar la semana que viene un tema de Rihanna, no solo nos lo puedes pedir a través de Facebook y de Twenty, ¿eh? O también a través de una tercera vía de contacto, zona69.laúsicasmove.net, zona69.laúsicasmove.net, ahí nos puedes ver todas las canciones que a ti se te ponga en gana, ¿ok? Zona69. Bueno, noticias como estas las tienes en www.lamusicasemueve.net www.lamusicasemueve.net Además hemos estrellado una sección de giras Algunas de las fechas más importantes o más interesantes Las tendrás ahí en www.lamusicasemueve.net Y ahora te ponemos el nuevo sencillo de Paul314 Esto que ya escuchas se llama Lo que no ves Antes de que amaneciera salí de tu cama Tu espejo un testamento, no nos queda nada, dejé tu barra de labios y con ella un par de años de quererte por las tardes de mañana sin llamarte, tú, tú no enseñas, enseñas que se puede, se puede querer. Que famoso derrepente como en un nuevo 11s Sonreíste a quemar ropa contra el filo de mi boca y susurraste que el pasado solo es como un día malo y la lluvia abrió las puertas de mi vida en tu forfieza tú enseñas que se puede querer Lo que no es. No consigo recordar por qué motivo me fui que estoy varando enseñas que, que se puede, puede querer creer, lo, lo que, que no, no es no consigo recordar por qué motivo me río Tu siguer recuerda como llegar a sokey Sono sé que estoy a rendir la cambiar tú me enseñas que Es que se puede querer. escaliente zona 69 Echando de menos este sonido de Abril Lavín, ¿eh? que nos gusta tanto Este sonido alegre, descarado Me gusta mucho, What the Hell Es el nuevo single de Abril Lavín Y antes también sonaba lo nuevo Cielo Green It's OK, y Paul 314 Con ese lo que no ves Así es, esto en Zona 6, mamá, ¿no? seas bien marido, bien marida. Bueno, vamos a pegar un saludo antes de irnos a toda esa gente. Bueno, por lo menos a algunos de los que nos han agregado la última semana a nuestro eh, perfil de 20. Ander Zavala, BEA, LTX, -E -E Daniel Ramírez, Luis Aguilera, Daniel de Diva Girl, eh, Carlos Domínguez, Ventura, Perotes de las Islas, Merce Pérez. My Junior Infernape Pero ¿cómo me hacéis decir estas cosas Poneos nombres normales, hombre, por Dios Samuel Ribeira eh, Tutatiana Loquita De Jason y Dj Vila Y algunos más que se me olvidan por ahí, eh Bueno, a todo el mundo que nos ha grabado la última semana que se en por saludados Y todo el mundo que se ha unido a esa página de Twenty en Zona69 en Facebook Nos vamos siguiendo, pero antes escuchamos este 4 elementos de la musicalidad junto al sueño de Morfeo De el vocalista de la música Aquí te junto a Raquel del sueño de Morfeo ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bonito Cuatro elementos Con esto nos vamos yendo Ha sido un placer estar esta semana contigo Saludos, ¿eh? Raúl Fernández Esto ha sido Zona 69 Más en www.lamusicasemueve.net Adiós ¿Digo? Zona 69 La música se mueve producido por Raúl Fernández ww.lamúsica se mueve.net